¿Alguna vez, cuando era niño, sembró una semilla, tal vez como parte de una tarea escolar, y volvió al día siguiente para ver si ya había crecido? Con el tiempo usted aprenderá que el proceso de crecimiento de una semilla no ocurre de la noche a la mañana. Pues bien, hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Yermaya continúa su enfoque sobre la parábola de la semilla y los terrenos, según el relato que hallamos en el Evangelio de Marcos. Continuando con su serie, En Busca del Salvador, con ustedes el Dr. David Jeremiah, para introducir la conclusión de su mensaje, El Sembrador y la Semilla. Gracias por acompañarnos hoy. A través de los años, al tener la oportunidad de hablar con personas de manera individual o personal, he hallado que muchos hayan relativamente fácil identificarse con el relato que estamos considerando en esta lección, puesto que tiene que ver con el proceso de cómo una semilla germina, crece y luego da flores y fruto. Este es precisamente el tema que estamos considerando en esta lección y que he titulado El Sembrador y la Semilla. Pasaremos a eso en unos momentos, al abrir la Biblia y considerar este tema. Pero quiero tomar unos momentos para recordarle que estamos a fines del mes de noviembre y también nos acercamos al fin del primer volumen de nuestra serie En Busca del Salvador. y que es un estudio versículo por versículo del Evangelio de Marcos. Quiero recordarle que la guía de estudio que lleva el mismo título, En busca del Salvador, ya está disponible en español. Comuníquese con momento decisivo para recibir toda la información que necesite para ordenarla. Una vez que la reciba, puede empezar a leerla y a estudiarla por cuenta propia. Sin ninguna otra introducción... Empecemos la segunda parte de esta penúltima lección de las 10 lecciones que aparecen en esta serie. Esta lección se titula El sembrador y la semilla. Esto es lo que dicen las Escrituras, en el versículo 7. Otra parte cayó en tres espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Jesús dice que cuando se siembra la semilla, si no se presta atención, algo va a caer en un sector en donde hay espinos que están creciendo. Podríamos llamarlos hierbas malas. Cuando las semillas empiezan a crecer, los espinos también empiezan a crecer. Una de las cosas que me encanta Al vivir en California es que no vemos muchos dientes de león. Cuando vivíamos en Fort Wayne, ahí hay muchos. Y cuando tratábamos de hacer que el césped creciera, en algún momento durante la primavera alzábamos la vista y la hierba había crecido y había dientes de león por todas partes. Y es muy difícil librarse de ellos por mucho que uno trate. ¿Y cuántos saben que los dientes de león crecen más rápido que la hierba? La hierba mala crece más rápido que el trigo. Y Jesús dice que a veces, cuando uno siembra la semilla, cae en terreno en donde hay muchos espinos que están creciendo. Y dice que las espinas o yermas malas crecen y ahogan las plantas y así no pueden crecer. Si usted pregunta, ¿y qué son esas espinas? Me alegro de que lo pregunte, porque Jesús nos dice lo que son. En los versículos 18 y 19, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra... Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. En este pasaje Jesús nos da tres formas de espinos. Incluso nos da los nombres de estos espinos. Unos son los afanes de este siglo. Número dos, el engaño de las riquezas. Y número tres, las codicias de otras cosas. Lucas añade un cuarto en Lucas 8.14, Y son los placeres de la vida. Así que hay cuatro espinos de los que leemos que pueden ahogar la palabra de Dios en la vida. Estos son los cuatro espinos que pueden impedir que usted llegue a ser un cristiano fructífero, porque estas cosas impiden que la palabra de Dios crezca en su vida. Los afanes de este mundo. ¿Qué es eso? ¿Cuántos lo saben? Simplemente afanes de este mundo y de todos los días. Eso es lo que dice. ¿Cuántos saben que los afanes de este mundo en nuestra cultura actual son un trabajo a tiempo completo? O enviar a los hijos a clases, conseguir comida para poner sobre la mesa, asegurarse de que tienen suficiente ropa, asegurarse de que la casa esté abrigada o con aire acondicionado. Todos los afanes de este mundo, todas las cosas en cuanto a vivir en este mundo. Y luego menciona el engaño de las riquezas. Note que no dice riquezas. No hay nada malo con las riquezas. Está hablando del engaño de las riquezas. ¿Cuál es el engaño de la riqueza? El engaño de las riquezas es el engaño de que simplemente un poquito más lo hará más dichoso de lo que es ahora. Si usted se esfuerza y trabaja y se busca empleos adicionales y se empuja a sí mismo más allá de los límites para conseguir más de lo que quiere, para comprar cosas que no necesita, el engaño de las riquezas. Es interesante que se refiere al engaño de las riquezas. Las riquezas son engañosas, prometen lo que no pueden entregar. Cualquiera que ha marchado por ese camino se lo dirá. Las riquezas prometen lo que no pueden entregar. Si usted marcha por ese camino, hallará difícil permitir que la palabra de Dios tenga lugar en su vida. Los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas y después menciona los deseos de otras cosas. Eso es simplemente materialismo puro y craso. Siempre querer algo que no se tiene. Nunca contentarse con lo que le ha sido provisto. Siempre buscando un bote más grande, Que el que tiene su vecino, o un vehículo más grande que el que él tiene, una casa más grande o un televisor más grande. Permítame decirle algo. Si usted vive simplemente para ganar más dinero, o tener más cosas, o más placeres en la vida, o vivir a un nivel más alto, sea cual sea, la Biblia dice que esas cosas son como espinos que crecen en su corazón y ahogan lo que Dios quiere hacer en su vida. Y déjenme decirles, amigos y amigas, que esta no es simplemente una descripción de lo que sucede a los no creyentes. Lo que Jesús está diciendo aquí es lo que le sucede a usted, que no es creyente y nunca llega a ser cristiano porque está demasiado atareado en este mundo como para notar lo que Dios quiere hacer en su vida. Pero también quiero que sepa que en nosotros, como creyentes, esas espinas pueden trabajar contra nosotros, ¿verdad? Así que, como cristianos, queremos servir al Señor. Somos cristianos. Esa es la identidad real en nuestros corazones, pero permitimos que las cosas del mundo echen raíces en nosotros y nos distraigan de esa manera y Dios no puede tener nuestra atención indivisa, el corazón atiborrado. Así que hay tres terrenos diferentes, el corazón encallecido, el corazón casual y el corazón atiborrado. Y permítanme decirles de nuevo, amigos y amigas, que ninguna de estas personas representadas en estas tres categorías son cristianas. Todavía no han sido salvadas. Algunos de ellos pueden haber hecho profesión de fe y algunos de ellos pudieron haber actuado como cristianos, pero según el relato de Jesús, en realidad no han nacido de nuevo. Ahora, pasemos al cuarto terreno y a las buenas noticias. Esto es lo que podríamos llamar el corazón convertido. El corazón convertido es el que recibe la palabra de Dios. Leemos en Marcos 4.8, «Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a sesenta, y a ciento por uno». Y Marcos 4.20 nos dice, «Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a cien ciento». Este terreno representa a la persona que verdaderamente se convierte a Cristo. Noten lo que dicen las Escrituras. Esta persona oye la Palabra de Dios, eso es lo primero. Todos los demás oyeron también la Palabra de Dios, pero esta persona la recibe. Eso quiere decir que permite que tenga lugar en su corazón y germina y empieza a producir. Dice que hay tres maneras diferentes en que se puede expresar la incredulidad. Mediante un corazón encallecido, un corazón casual y un corazón atiborrado. Y hay tres niveles diferentes de producción aquí. Algunos producen el 30%, algunos producen el 60% y algunos el 100%. En otras palabras, algunos cristianos son más productivos que otros, pero escuchen, hay 30 veces más, 60 veces más y 100 veces más, pero no hay tal cosa como cero producción. Toda persona que es cristiana produce algo de fruto. Si usted dice, yo soy cristiano y no hay evidencia en mi vida para nada de que Cristo esté ahí, No puede ser cristiano. La Biblia dice que cuando usted se convierte a Cristo, la semilla de Dios es depositada en su corazón. Usted llega a ser parte de la familia de Dios. No necesariamente tiene que ser perfecto. No necesariamente tiene que convertirse en el mayor testigo en el mundo o lo que sea que usted considere ser fructífero. Pero es cristiano y habrá algo de evidencia en su vida. Habrá algo de fruto. Algunos darán más fruto que otros, algunos darán 30 veces más fruto, otros darán 60 veces más fruto y otros el 100%, pero ningún cristiano produce cero fruto, porque sin fruto no hay raíz, y si no hay raíz, no hay vida. Así que si usted me está oyendo y dice, yo soy cristiano, tengo el derecho de preguntarle, ¿y qué diferencia determina eso? Y si no hay ninguna diferencia, no puede ser cristiano. Porque si es cristiano, Jesucristo va a determinar alguna diferencia. Puede ser un 5%, puede ser el 10%, pero va a haber algún porcentaje. Tiene que haber alguna evidencia de que su vida tiene a Jesucristo. Y no puede tener a Jesucristo en su vida y al mismo tiempo seguir como antes. No se puede. Así que, permítame preguntarle, ¿en dónde se ubica usted? Los tres primeros tipos de oír, aquellos de quienes Satanás quita la palabra o los que no tienen raíz y se marchitan ante cualquier dificultad y los que tienen riquezas y deseos mundanales que ahogan la palabra, son descritos en este pasaje en el tiempo aoristo del griego. El tiempo aoristo en el griego denota una acción puntual, algo que se hace de manera siempre y final. Los tres primeros tipos de oír así implican un oír rápido, superficial, que entra por una oreja y sale por la otra, sin ningún esfuerzo o acatamiento. Satanás, la persecución o los afanes del mundo vienen y la quitan. En el versículo 20 se implica una clase diferente de oír. El tiempo aoristo, de repente, es reemplazado por el tiempo presente del verbo, lo que significa un oír continuo, persistente, a diferencia de un oír al descuido o sin atención. Las personas que participan en esta cuarta clase de oír son los que oyen y reciben y dan fruto. El buen oyente recibe de buen grado la palabra a fin de que Satanás no la pueda quitar. El buen oyente la recibe de buen grado de modo que la persecución no la seque. El buen oyente recibe de buen grado la palabra de Dios exclusivamente de modo que ninguna otra cosa pueda ahogarla. Así que, Volviendo a la parábola, quiero darle otros tres pensamientos. Uno en cuanto a sembrar, uno en cuanto a la semilla y otro en cuanto a los terrenos. Primero, una palabra en cuanto a sembrar. No se desanime. Usted que siembra, tal vez enseña en una clase bíblica, o tal vez a un grupo de niños, o tal vez hace lo que yo hago. Usted es un sembrador. Cuando leí la primera vez esta parábola y empecé a entenderla, quedé algo desanimado porque... Hice los cálculos, solo uno de cada cuatro. Eso quiere decir que ni siquiera lo pone a uno en el plano de las grandes ligas. Uno de cada cuatro. Si leo esto como es debido, tengo toda razón para pensar que cada vez que predico, solamente una de cada cuatro personas va a oír y eso va a determinar alguna diferencia. Ahora, sé que se puede dividir esto de diferentes maneras y no estoy tratando de hacer de esto más de lo que realmente es. Pero, es de cierta manera aleccionador. ¿Verdad? El 25% de las personas que oyen la palabra de Dios la oyen y la reciben y la creen y en realidad nacen de nuevo genuinamente. Así que no puedo desanimarme porque, como ven, mi trabajo no es hacer crecer la semilla. Mi trabajo no es hacerla producir. Mi trabajo es simplemente sembrar la semilla. Eso es lo que hago. Algunos me preguntan, Sabe, pastor, a veces usted predica los domingos y extiende la invitación y no pasan muchas personas. ¿Le molesta eso? La manera correcta de responder es esta. Por cierto, me gustaría que muchas personas pasaran al frente, pero prefiero que vengan dos que son genuinas y no un montón que no lo son. Casi todos los que hacen lo que yo hago saben que se puede manipular a la multitud si uno lo quiere. Yo me niego a hacer eso. Yo solo quiero que vengan las personas que realmente lo están haciendo en serio. Si usted lo dice en serio, usted viene. Pero, como ven, si estoy haciendo lo que la Biblia me dice que se supone que debo hacer, solo el 25% de las personas que me oyen van a responder. Así que no puedo desalentarme por eso. No puedo desalentarme porque ese no es mi problema. Pablo lo dice de manera sucinta en Primera a los Corintios 3.6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios da el crecimiento. Eso es todo lo que podemos hacer. Los que sembramos debemos sembrar, sembrar la semilla. Sembrar es lo mejor que usted puede hacer. Y hágalo lo más atractivo que pueda y sea fiel al texto de las Escrituras, pero siembre la semilla. Y eso es lo que yo hago cada vez que predico o enseño. Me pongo de pie con un costal de la palabra de Dios colgada del hombro y simplemente esparzo la semilla al aire sobre el lugar. No sé en dónde va a caer o lo que va a suceder. A veces me sorprende lo que Dios hace. El salmista lo dice de esta manera. En el Salmo 126, 5, «Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo». Trayendo sus gavillas. La palabra de Dios promete que nada de su palabra jamás volverá a él vacía. Tengo confianza en mi corazón de que si simplemente tomo la palabra de Dios y la enseño de la mejor manera que pueda y llevo la palabra inmutable de Dios en esta cultura que cambia constantemente, el Dios Todopoderoso va a hacer milagros en las vidas de las personas. Así que, si me dejo atrapar respecto a cuánto se está cosechando ¿O cuánto se está cultivando? Entonces me estoy saliendo de mi tarea porque yo no soy un segador necesariamente. Soy un sembrador. Soy un sembrador de la semilla y me niego a desalentarme porque no haya mucho poder en eso. Número dos. Una palabra en cuanto a la semilla. No se ponga a la defensiva. A veces he oído a algunos decir cuando les preguntan, ¿qué hace usted? Dicen, soy simplemente un predicador. ¿Qué quiere decir con eso de que es simplemente un predicador? Usted está manejando la increíble palabra de Dios, que tiene vida misma y se multiplica vez tras vez. Y cuando usted tiene una semilla increíble, nunca se debe pedir disculpas por eso. La Biblia dice que la semilla crecerá. Jesús usa una expresión para la semilla que es realmente interesante. Dice que crece de suyo. en el versículo 28 Jesús nos dice porque de suyo lleva fruto la tierra ¿Saben lo que quiere decir esa expresión? en el idioma del Nuevo Testamento es la palabra autómata de la cual derivamos nuestra palabra y cuando la semilla cae en la tierra según la palabra de Dios automáticamente hace lo suyo hace lo suyo ¿cómo hace lo suyo? de manera automática lo hace automáticamente yo no tengo que hacerlo La semilla lo hace. En Isaías 55.11, el Señor lo dice de esta manera. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo hago y será prosperada en aquello para que la envíe. Una palabra en cuanto a sembrar, no se desanime. Una palabra en cuanto a la semilla, no se ponga a la defensiva. Y ahora, una palabra en cuanto a los terrenos, no se engañe. Dos de los cuatro terrenos. Y presten atención. Representan personas que dan algo de respuesta al Señor Jesús y al Evangelio y piensan que son cristianos. Pero la palabra de Dios dice que no lo son. Han oído la verdad y de alguna manera superficial han respondido a ella, pero no han nacido de nuevo. No estoy diciendo esto para incomodarlo. No estoy diciendo eso para hacer que se sientan mal. Estoy diciendo eso porque eso es lo que enseña la palabra de Dios Y sería menos que fiel si no le dijera lo que eso quiere decir. Eso quiere decir que hay muchos que piensan que son cristianos y que tal vez incluso de corazón están haciendo la tarea de actuar como si lo fueran. Cuando se trata de ser cristiano, usted quiere lo real. No quiere nada falsificado, ningún sustituto. Quiere tener lo real. Así que la pregunta que tiene que hacerse usted mismo es ¿en verdad he nacido de nuevo? La cuestión aquí es ¿Hay algún fruto en mi vida que demuestre la realidad de mi fe? De nuevo, quiero decirles que hay mucha clase de fruto que se menciona en la palabra de Dios. Hay el fruto de su conducta, el fruto de su carácter, el fruto de las contribuciones que hace el ministerio de Dios. Hay toda clase diferente de cosas, pero tiene que haber algo. Si usted piensa que puede ser salvado y no ser transformado por eso, entonces la salvación no es lo que está escrito en la palabra de Dios. La Biblia dice que si usted es cristiano, las cosas viejas pasaron y eh, aquí todas son hechas nuevas. ¿Es eso verdad de nosotros? Cuando era niño, mi padre, como muchos saben, era pastor. Así que me crié en la casa de un pastor. Y hay unas cuantas maravillosas cosas en eso. Y también hay otras cosas que no son tan maravillosas si uno lidia con ellas. Una de las cosas que suceden cuando se es muchacho y el padre es pastor es que usted está ante el Evangelio desde el primer momento en que puede imaginarse. Yo iba a la iglesia todo el tiempo hasta donde puedo recordar. Íbamos a la iglesia todo el tiempo. Yo era como un ratón de iglesia. Estábamos en la iglesia los domingos por la mañana para escuela dominical y para el culto infantil los domingos por la mañana y en la reunión para niños los domingos por la noche y también el miércoles por la noche teníamos reuniones y teníamos clubes de muchachos en nuestras casas durante la semana. También teníamos escuela bíblica de vacaciones e íbamos al campamento de la iglesia durante las vacaciones. Así que quedé vacunado con la palabra de Dios. Cuando tenía como cuatro años, Estaba en la iglesia con mi madre... ...en una iglesia en Toledo, Ohio... ...y mi padre predicaba... ...él extendió la invitación... ...yo sabía que cuando él extendía la invitación... ...la gente pasaba al frente... ...y cuando él llegaba a casa... ...mi padre decía que había sido bendecido... ...muy bendecido... ...si las personas pasaban al frente... ...como debería estarlo... ...así que ese día... ...cuando él extendió la invitación... ...le dije a mamá... ...quiero ir... ...y pasé al frente... ...no recuerdo mucho al respecto... ...alguien oró conmigo... Yo me fui a casa y dije, soy cristiano. Y bien pude haberlo sido. Lo que sí sé es que cuando llegué a la adolescencia empecé a tener unas cuantas dudas en mi corazón. ¿Qué tal si cuando lo hice no sabía lo que estaba haciendo? Quiero decir, en realidad no entendí gran cosa a los cuatro años. Así que surgieron toda clase de preguntas en mi corazón y no sabía qué pensar. Recuerdo que alguien me dijo una verdad muy sencilla. Y esto es lo que quiero dejar con ustedes hoy. Me dijo algo, y estoy muy contento de lo que hizo porque, y se lo he dicho a otros desde entonces, me dijo, si no lo sabes con certeza, si no estás seguro, ¿por qué no te aseguras? Le dije, ¿cómo hago eso? Me dijo, bien. ¿Por qué simplemente no le dices al Señor lo que acabas de decirme y le dices que tú quieres estar seguro? Le dije, ¿qué? Me dijo, simplemente dile al Señor lo que acabas de decirme. Así que le veo una oración diciendo algo como esto. «Amado Señor, gracias por darme el privilegio de crecer en un hogar cristiano y que mi mamá y mi papá me amaran lo suficiente como para asegurarse de que yo estuviera en la iglesia y oyera el Evangelio. Señor, recuerdo haber hecho lo que hice cuando era niño. En realidad, no estoy seguro de que lo haya entendido, pero esto es lo que quiero decirte, Señor Jesús». Si no lo entendí entonces, con certeza lo entiendo ahora. Si no te recibí entonces, quiero recibirte ahora. Y no quiero tener más preguntas en cuanto a esto desde este momento en adelante. Así que, Señor Jesús, si no te recibí en ese entonces, te recibo ahora mismo como mi Salvador. Te pido que perdones mi pecado y desde el momento en adelante nunca tendré ninguna duda. Y lo hice. Y nunca he tenido dudas desde entonces. ¿Saben lo que sucede cuando uno está en un periodo de incertidumbre? Ah, a Satanás le encanta eso. Vaya que le encanta. Él hace fiesta cuando uno está inseguro. Así que espero que si usted se halla en ese punto, o tal vez haya atravesado algo como yo. Ah, por cierto, fui bautizado a los cuatro años cuando pensé que era cristiano. Y luego cuando me aseguré con certeza de que era cristiano, también me bauticé. Así que he sido bautizado dos veces. Así es como llegué a ser un predicador bautista. Uno adquiere el hábito de bautizarse. En realidad digo esto con toda sinceridad, porque sé que hay muchos que me están oyendo y que tal vez hayan atravesado algo parecido. Como ven, cuando recibí la palabra de Dios cuando niño, tal vez el terreno en mi corazón no podía entenderla ni recibirla. Pero cuando llegué a la adolescencia y la entendí, El terreno en mi corazón había sido preparado y en efecto lo recibí. Así que si usted me pregunta, ¿cuándo se convirtió a Cristo? Le diría que en mi adolescencia, pero tuve una pre-conversión a los cuatro años. Si alguien dice, si usted hizo eso cuando era adolescente, ¿niega eso lo que sucedió cuando era niño? ¿Y qué importa eso? Lo que realmente importa es que esté usted seguro de que está listo para encontrarse con Dios. ¿Está seguro de que se ha convertido a Cristo? ¿Está absolutamente seguro de que Jesucristo vive hoy en su corazón? Eso es todo lo que importa. Así que quiero animarle a que lo haga hoy mismo. Está grabado en un disco compacto y está a su disposición. Es un excelente disco compacto que a la vez usted querrá dárselo a alguna otra persona que desee profundizar más en su fe en Cristo. Con gusto ponemos este recurso a su disposición. Puede ordenarlo visitando nuestro sitio web en momentodecisivo.org. Puede solicitar este disco compacto en particular. Si considera que será de ayuda para conversar con sus amigos o tal vez incluso le ayude a usted personalmente al pensar esto por cuenta propia. Quiero recordarle que esta serie, En busca del Salvador, cuenta con el respaldo de un recurso muy práctico. Es una guía de estudio que puede ordenarla directamente en nuestro sitio web, momentodecisivo.org. Y si usted visita el sitio... hallará que la guía de estudio coordina toda la información con cada uno de los mensajes de la serie por audio. Y luego, también tenemos el juego de discos compactos con las grabaciones de estos mensajes. Toda esta enseñanza está grabada y usted puede ordenarla de momento decisivo. Volveremos el día de mañana. Que tenga un buen día. Gracias por escucharnos.